Y en 2006, en junio de 2006, pues tuvo una discusión con un funcionario de, de esa cárcel y este funcionario dice que Carlos le amenaza gestualmente, que extiende su dedo índice y el pulgar señalando pues a modo de pistola y, se, y que le señala a él y que cuando le ordena bajar las manos, pues eh, Carlos le manifiesta que bueno, que se esté tranquilo, que eso no es su pistola, que es un dedo, que no está cargado y a esas expresiones pues le eh, atribuye un carácter amenazante. ...le pusieron en su día una sanción administrativa en, en la cárcel... Pues ...le castigaron con aislamiento preventivo y, lo, y posteriormente con varios partes de, de aislamiento... ...pero también mandaron esas diligencias al juzgado de Huelva... ...y finalmente pues ha terminado la Audiencia Nacional con un procedimiento por amenazas terroristas... ...porque se le piden nada menos que dos años de prisión y veinte de inhabilitación. La discusión es fruto de, de pues eso, la salida al patio de Carlos en la que pasa el arco y cuando una vez que ya lo tiene pasado el, un funcionario le dice que a ver si no sabe que tiene que registrarle la bolsa que se la tiene que cachear y de muy malas maneras entonces Carlos le dice que, que bueno que nadie le ha dicho que le tenían que registrar que cuando les van a registrar ya les, ya les dicen y de todas maneras pues que se lo diga de, man, de modo más respetuoso y de mejores formas que, que él pues no tenía ningún problema pero bueno que las formas del funcionario habían sido malas entonces llega el otro funcionario el jefe de módulo que es el que le dice que, bueno, que están cumpliendo su, con su trabajo y que no les falta el respeto ni, ni les, eh, pues eso, que no eh, les diga nada a ellos ni, ni los desautorice, ¿no? Entonces, en, en ese momento, pues surge una discusión y en medio de ella, pues por las formas, pues Carlos les está recriminando las formas que están empleando durante los últimos tiempos en ese turno ...y en ese momento pues el funcionario le dice que que no que baje las manos, que no gesticule... ...y bueno, en el absurdo de la situación de que el funcionario parece ser que se sienta amenazado simplemente... ...pues eso, por unos gestos en una discusión... ...cuando lo que, lo que dice Carlos es, bueno, este funcionario pues se sintió desautorizado... ...y, y pues eh, a modo de castigo, pues siguieron con el procedimiento que terminó en la audiencia... ...Carlos en su última palabra en el juicio que, que tuvimos el juez hizo referencia no pues como bueno lo que lo que quieren es un escarmiento no que que nadie se atreva a desautorizarlos porque bueno pues eh, ellos se se castigarán con, con graves penas no estamos constantemente eh, viendo cómo es se ha convertido en un objetivo no el, el que los presos cumplan los presos políticos vascos Cumplan cuanto más años de prisión mejor y cualquier eh, sistema mecanismo para conseguirlo ya sea la doctrina parot o ya sea procedimientos, nuevos procedimientos penales por los hechos que, que quieran atribuirles, pues, pues están bien para siempre y cuando tengan eh, como finalidad el mantenerlos durante más tiempo en prisión.